Biografía. Inició su carrera artística en Ciudad Madero, en donde cantaba para ganarse la vida. Su padre le regaló una guitarra a los 14 años. Ya en la Ciudad de México, a los 16 años, formó junto a su esposo el Dueto Alarcón, agrupación con la que actuaría e incluso llegaría a presentarse en los Estados Unidos. Separada de David Alarcón, Reyes conoció a Tata Nacho, quien la introdujo en la Fundación de la Sociedad de Autores y Compositores de México. En esa época, temas suyos fueron interpretados por Jorge Negrete, como El Rapto, y Tito Guizara, Corazón Burlado. La muerte de Jorge Negrete en 1953 le llevó a no volver a componer canciones ni a actuar en público. Decidió volver a Chihuahua con su madre e hijos.